Jorge Garzón es coordinador del pueblo aquí en nuestro municipio de Suacha y Hernando c o r z o es candidato al Consejo por el Pueblo Democrático. Nos acompañan aquí en cabina porque pues, ayer quedamos como en deuda、eh, por el tiempo, ¿no? Que no alcanzó. Nos estaba explicando la concejal Nelly Cubillos el caso de por qué hoy es candidato a la alcaldía Juan Manuel Caicedo, que más lo conocemos todos como Jumaca. Don Jorge, t e n g o usted muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación.、Eh, don Hernando, candidato a consejo, muy buen día. Sí, muy buenos días, gracias por este llamado al Polo Democrático con toda la ciudadanía de Suacha. Bueno, Ariel,、eh, el tema con ellos es muy sencillo y es un poco mirar que el Polo tiene su organización aquí en, en el municipio de Suacha, tiene su, su espacio ganado. Y pues, don Jorge es ahora el nuevo coordinador del Polo de Suacha. Sí, señor. ¿Eso qué significa, don Jorge?、Eh, el Polo tiene dos líneas, ¿no? Tiene, dos, tiene como dos, dos, dos grandes vertientes. Una que es la de, la de Clara López, que es a la que ustedes pertenecen, y la otra es la del senador、eh, Robledo. Robledo. Robledo. ¿Usted es de los dos termina siendo de todo el Polo o ahí cómo juega? Bueno, en primer lugar quiero explicar que el Polo Democrático Alternativo es un movimiento o es un partido. De izquierda, moderno, democrático,、eh, pluralista, incluyente y que tiene toda la sabiduría desarrollada en la, en la democracia. Nosotros participamos、eh, en un congreso donde se nombraron los delegados y la compañera Nelly Cubillos y, y Jorge Garzón obtuvimos la mayor votación en el pueblo en Cundinamarca. Y gracias a esa votación, pues logramos ubicarnos dentro de la estructura、eh, a nivel de Cundinamarca, en el caso mío, y Niel de Cubillo llegó hasta ser o r t i c a en este momento a nivel nacional. Y en, la, en el pueblo, en la parte local, pues también nosotros, por los escaños que tuvimos en esa delegación,、eh, alcanzamos a tener siete cupos para la dirección del pueblo, que son. 11 compañeros que están dentro del polo. Y dentro del polo, pues hay varias tendencias, muchas. Yo pertenezco a la de Clara López, pero también a la tendencia del senador s e n e n n i ñ o En ese caso, nosotros、eh, estructuramos, nos reunimos y varias veces、eh, estuvimos. Prestos a, a, a mirar cómo se iban a establecer las listas para el Consejo y si nosotros íbamos o no a llevar candidato a la alcaldía. Decidimos de que el Polo debe tener un candidato a la alcaldía y por eso hicimos una consulta al Polo y se presentaron tres candidatos. De esos tres candidatos que se presentaron, que fue el compañero Raúl Ortega, Juan Pinzón y Jumaca,、eh, de los tres, todos presentaron sus, sus proyectos y sus programas para La alcaldía y, y la que afortunadamente ganó fue y fue seleccionada por votos, y además por su planteamiento fue el de j u m a c a y Él ganó por votos con todas las claridades y todo el proceso democrático que debe desarrollar en una estructura como el pueblo, que es un p a r t i d o De oposición y un partido serio que eh, necesitamos eh, que se apodere o, o que se empiece a fortalecer en Suacha. Ese es nuestro objetivo, fortalecer el partido del p o l o en Suacha. Pero, a ver, don Jorge, esa consulta donde sale elegido Juan Manuel Caicedo, ¿fue una consulta interna con miembros del p o l o ¿En qué condiciones se desarrolló?、Eh, fue una、eh, consulta interna donde participaron más de. De 20 y 30 personas, pero que según los estatutos, los que escogen son los que conforman la coordinadora de, del municipio. En este caso, son 11 compañeros de los cuales、ah, ellos、eh, votamos y fue elegido por mucha mayoría absoluta el compañero j u m a c a Es decir, mire, Carlos, aquí hay que aclarar algo porque uno escucha por ahí versiones sueltas de que Juan Manuel Caicedo fue nombrado a dedo. Que hay una división incluso en el pueblo democrático aquí en el municipio de Suacha, pero ya usted nos está aclarando: los integrantes de la coordinadora por estatutos tienen la potestad, los 11 en el caso de Suacha, claro, un número impar y por amplia mayoría escogieron a Juan Manuel Caicedo. ¿Fue así? Eso es, es correcto, ese es, es el juego. Nosotros, como un partido democrático, tenemos que respetar las mayorías. Sin irrespetar las minorías, lógico, pero compañeros que obtuvieron escasamente votos, o como el caso de Juan Manuel,、eh, de Juan Pinzón, que como delegado al pueblo no, no alcanzó a llegar ni, de, ni como delegado porque la votación fue muy, muy pequeña, i t tan solo escasamente llegó a 20 votos, entonces、eh, quiere decir que no tiene representación. Y una persona que tenga esa cantidad de votos, ¿cómo va a exigir? ¿Cómo va a exigir a, a compañeros que tuvimos más de 2.000 votos? Ahí estamos hablando, don Jorge, y va a, a hacer un poquito de historia. Cuando usted habla de delegados, estamos hablando. ¿Esas elecciones se realizaron cuándo fue? Cuando ¿El cuando Congreso? ¿Eso fue en abril, mayo? 19. ¿Cierto? Eso fue en abril. Sí, sí, cuando、19. se hace el congreso el Congreso Nacional, ¿cierto? Que es para escoger delegados. Y ahí es donde ustedes, el caso de la concejal Nelly Cubillos y el caso suyo. De Jorge Garzón, digamos que sacan bastantes delegados por la votación que tuvieron. Todo parte de ahí. Sí, señor. De, de esos delegados, según los estatutos, cuando sacamos más de cinco delegados por municipio, entonces formamos la coordinadora. Y otros compañeros. Entran por, por coptación, o sea, nosotros、eh, tampoco somos solamente los que sacamos los delegados en el, en el Congreso, sino que también se copta. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, eh, yo, eh, nosotros coptamos al compañero Hernando c o r z o que hace parte también de la coordinadora de, de Suacha. Perfecto, son, son 11 ¿no? los coordinadores aquí en Suacha. De, de, de, de, ¿De qué líneas son, son los 11? ¿Cómo está conformado? Pues fundamentalmente el pueblo social de Clara López, porque el senador s m o también pertenece al, al, a la tendencia de Clara López, y la otra tendencia minoritaria es a la del senador Jorge Robledo, que sacaron、eh, dos compañeros nomás, de 11 sacaron dos. Entonces,、eh, dos, ¿cómo dos, s van a imponerse sobre, sobre nueve? Eso no tiene lógica. Bueno, antes de ir con el candidato, don Jorge, yo quiero hacer una pregunta a usted ya más de fondo. Eh, escuché la primera entrevista que dio el candidato Juan Manuel Caicedo y no descarta el tipo de una alianza. Lo escucha usted hablar y habla lo que siempre ha sido e l pueblo: el pueblo es un partido de oposición,、eh, abierto y claro, partido de izquierda, moderno, democrático. Y el objetivo de esta candidatura y de esas t elecciones es fortalecer el partido en s o a c h a Si yo me iba alrededor a la alcaldía, los otros cuatro partidos son Cambio Radical, la U. Partido conservador y centro democrático. Ningún partido de estos filosóficamente cabría con ustedes en un proceso de oposición abierta, como lo ha mantenido el Polo. O sea que esta propuesta de Juan Manuel Caicedo va a ir hasta el final, o de pronto se puede recular en el camino y pensar de pronto en una adhesión a una de esas campañas, siendo estos partidos que les estoy nombrando los partidos de la oposición que ustedes realmente representan. Bueno, el cuarto congreso、eh, aceptó de que nosotros podemos hacer donde no hay candidato propio o donde vemos que el candidato no puede llegar al objetivo propuesto, nosotros podemos、eh, hacer alianzas con los más parecidos. Utilizamos el término más parecidos. Pero cuando hay un partido que no es tan parecido, pero la, o las personas que conforman ese partido o el candidato tiene. Una hoja de vida transparente y tiene un trabajo serio dentro de la comunidad y no ha t e n i d o ningún inconveniente ni pertenece a ningún grupo, eh, digamos, eh, ilegal. Nosotros、eh, podríamos hacer alianzas. Y el, el Polo eh, eh, quiere eh, determinar es que si, no, si vemos que en la práctica no alcanzamos. A tener una buena posición dentro de la candidatura a la alcaldía, entonces quedamos de que la coordinadora y el pueblo se reunirán y mirarán con qué、eh, candidato podremos hacer alianza. Creo que es claro el tema, es decir, a、sí. partir del cuarto congreso hay esa posibilidad d a r n o s Yo cada día me decepciono más de los partidos, no lo digo por usted, señor Jorge, hoy los partidos dan avales, pero pueden votar por cualquiera. O sea, Cambio Radical le da la v a r a al candidato a la gobernación, pero le dice a su partido: Voten por cualquiera.、Eh, sí, o sea, no entiende el concepto.、Eh, el tema, de, no entrarlo a discutir, don Jorge, de su partido, el tema de los más parecidos,、eh, me llama mucho la atención.、Eh, entonces, de pronto, más parecido al señor de la UBO, al señor de Cambio Radical, que son, digamos, los partidos directamente a los que el pueblo se ha venido poniendo. Eh, en los tiempos, pero bueno, el partido liberal le da una v a r a a un señor y después se lo quita y se lo pone a otra. Bueno, es el tema de los partidos que cada día me enreda un poco más, pero j o r g es e discusión que después la haremos en otro escenario, no en ese escenario político.